para rumbo fijo sus amigos, que tenía de barra, ya ni lo determinan y esta penal está al verlo en las espinas pidiendo una limosna implorando clemencia, todo el Sociedad